Desde Egipto, donde、Bien. la selección argentina está jugando el Mundial U19 y hoy enfrentará al local por los octavos de final. Así que, presentalo. Hola Maxi, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola Maxi, buen día para vos. Un placer poder hablar con ustedes. Bueno, bueno, el placer es nuestro realmente.、Eh. Este, bueno, han hecho hasta aquí un gran papel. Estamos muy contentos del rendimiento del equipo. Se ha p e r d i d o con Francia, campeón europeo, una potencia, este, haciendo un juego muy, pero muy digno. Después se han ganado dos partidos posteriores h o de enfrentamiento con el equipo local. ¿Cuál es el balance que haces vos de, de, de estos primeros juegos? Así como lo marcabó f a b i hemos arrancado de, de menor a mayor. La diferencia es que arrancar con, con Francia, con algunos errores que hemos cometido, No te da chance de, de volver al juego como nos pasó, un primer tiempo de bajo porcentaje s y algunos errores. Quiso que en el segundo tiempo podamos defender mejor, que es lo que me gusta mucho de este equipo. Y, y nada, no nos dio la chance de volver a, a recuperarme y hacer un, un final un poco más cerrado o apretado que hubiese estado mejor.、Y、después f u i m o s creciendo con el correr del, de los partidos. Corea no es fácil, eh, eh, si vos ves todos los partidos ahora. No hay rival e s fácil, e s hoy en cuarto de final Japón igual igual a Italia, Irán haciéndole partido ahora hasta el último momento, hasta el último cuarto a España. Así que, nada, un, un torneo que ha crecido muchísimo y con grandes jugadores a futuro.、Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que, si es que algo te llamó la atención, qué fue lo que más te llamó la atención、eh, o, o qué cosas creías que. Que ya sabías y que de repente te encontraste con algo que te sorprendió.、Ah, lo, que, lo que me sorprende es que Argentina, bueno, en estos últimos,、eh, esta última etapa, buscando jugadores de proyección, nosotros podemos estar de igual a igual a cualquier potencia. Y si mantenemos un camino que es darle a los chicos las herramientas para terminar de formarlo, no solamente la parte basquetbolística, que, que Argentina tiene grandísimos entrenadores. Y grandísimos formadores, sino que tenemos que ponernos igual a igual físicamente. Por ahí damos muchas ventajas en cuanto a, a versatilidad, a, a kilos para poder jugar. Y puesto por puesto, eso se nota cuando vas a pelear un rebote, cuando tenés que terminar defendiendo acciones、eh, de cierre. Y eso creo que, si lo entendemos todos, podemos ponernos en equipos de proyección, pero a la vez. competitivo, Así que eso me parece que es un análisis a priori que hacemos de este torneo.、Eh, ayer vimos muy atentamente el partido con, con, con Nueva Zelanda, un partido que, que no tuvo una s u p e r efectividad, pero que fue un partido donde Argentina sacó una ventaja、eh, y, y después se vino el equipo neozelandés y, y tuvo un final incierto y, y hasta aquí. Con los tres partidos,、eh, me parece que el balance es más que positivo. Y hay algunos jugadores que.、Eh, a mí me sorprendió mucho de, de, lo de c a f a r o t u e d o ser honesto.、Eh, me parece que, está, que, está, que ha evolucionado con respecto a, a lo que conocía de c a f a r o cuando estaba todavía en la Argentina. Me gustó mucho el trabajo de Lautaro López, con mucha,、eh, con mucha soltura, con, con mucha s a u t o r i d a desde la base. Eh, la, la personalidad que tiene para jugar Solanas,、eh, todo lo atlético que es lema cuando va a la primera línea defensiva y, y puede cortar y después correr la cancha para, para jugarse n uno contra uno o, o, o hacer un ataque secundario. Me parece que hay varios puntos de Argentina en donde hay varios jugadores que, que han tenido un crecimiento ¿no? con respecto a un par de años atrás. ¿no? Sin duda, Fabi, la verdad que entrar en, en nombre propio lo. Lo bueno es que los chicos、eh, están teniendo este, este tipo de torneos, le da r o s e internacional y los prepara para lo que le va a venir más adelante.、Eh, esta camada,、eh, el año pasado no tuvimos los resultados deportivos que h u b i é e m o s esperado, pero el crecimiento de algunos chicos ha sido notable y, bueno, y eso nos pone contento.、Eh, lo que vos decías del partido ayer con Nueva Zelanda,、eh, Nueva Zelanda ha hecho un crecimiento también, debido que siete de los doce jugadores que trajo acá están en universidades de Estados Unidos. Están teniendo un, un rodaje los, estos equipos que hace que permanentemente progresen. Y nosotros, bueno, tenemos que seguir nuestro camino a ver que tenemos jugadores con, con mucha proyección. Me pone muy contento, además, que cuando el equipo que inició no tiene resultados, el equipo que, que los chicos que entran de recambio también aportan un montón. Están dando una mano muy grande.、Y、bueno, de a poquito me parece que el equipo ha ido creciendo. No es fácil porque quizás、si、hubiésemos tenido partidos de preparación de este nivel en la previa que、eh, ayudan u poco. Pero bueno, nada,、eh, nos estamos、eh, desarrollando un, bu un buen torneo, un buen papel, creciendo con altibajo en algunos momentos, pero bueno, sobreponiéndonos y eso creo que es importante también. Chicos, pregunten. Sí, la pregunta es sobre cómo ves a Egipto para hoy, un rival que, que es el local. Nada,、eh, como te decía,、eh, no va a ser un partido fácil, sobre todo por el entorno. En este momento se juega repleto, es un estadio muy grande, con capacidad para 16.000 personas, que generalmente está bastante repleto en todas las últimas jornadas del día. Y que es el partido que ellos, que ellos esperaban, ellos quieren este cruce. Nada, creo que Argentina tiene mucho potencial como para, para poder llevarnos la victoria. Tenemos que seguir con nuestra forma, que es defender duro, estar concentrado todo el tiempo y abstraernos de lo que, de lo que rodea el, el juego. Así que los chicos están muy mentalizados, muy concentrados. Como te decía antes, digamos, fuimos creciendo y cuando tenemos altibajo lo s u p r i m o s a través de, de defensa y poder tomar algunas acciones de contraataque. Si bien los porcentajes no han sido. Lo que estamos esperando, creemos que, que el equipo tiene con qué y en algún momento siempre aparece. Además, me imagino el alivio de que Estados Unidos y Canadá están del otro lado de la llave, que o sea, hasta una hipotética final no se los van a cruzar. Sí, sí, la verdad que en realidad tenemos que pensar en, en el día a día y hoy es Egipto y, y no lo tenemos que pensar más adelante. Pero sí está claro que, que lo que queremos es tratar de meternos entre los ocho mejores para tener. Una mejor competencia, mejor, mejores rivales todos los días, y, y nada, eso va a ayudar al, al crecimiento de los chicos. Y eso me pone también muy contento porque vinimos con un objetivo de tratar de tener rivales de calidad todo el tiempo. Y, y bueno, a eso apuntamos, tratar de meternos entre los ocho. Argentina no clasificó por mérito deportivo a este mundial y tal vez no tuvieron la preparación ideal porque fue todo muy sobre la hora, ¿no? La, la baja confirmada de Brasil. Pero da la sensación que el equipo que pudiste llevar a Egipto ilusiona, teniendo en cuenta la palabra proyección para las futuras s elecciones argentinas, ¿no? Sí, vos sabés que sí. La verdad que en resultado deportivo, el año pasado quizás no, no fue lo esperado, pero sí tuvo otras, otras cosas muy positivas.、Eh, quizás también algunas lesiones nos jugaron en contra a último momento. Pero la realidad es que estos chicos han ido creciendo y eso, eso nos pone contentos. Y además,、eh, a, a lo q vos decís, de cara a la proyección, hay un montón de chicos con, con mucho potencial que ya están teniendo participación importante en la liga, que ya están teniendo participación importante en esta selección y que la van a tener en el futuro. Pero bueno, no hay que cargarlo de responsabilidad, sino todo lo contrario, tratar de ir paso a paso viviendo esta etapa y, y bueno, nada, contento con. con el crecimiento de muchos chicos como nombraba Fabián lo de c a f a r o de un año al otro es, es, es la verdad que notorio y、ah, son chicos que han tomado decisiones por ahí no solamente para su carrera deportiva sino para su vida que no son fáciles a vivir un país tan lejos y nada la verdad que contento porque los chicos están muy mentalizados y eso de cara a la selección mayor nos pone también con mucha con mucha tranquilidad los, el trabajo se está haciendo de manera correcta Maxi, lo mejor para hoy, lo mejor para lo que viene del torneo, gracias por el contacto. Estaremos pendientes a través de internet para poder seguir a esta selección del 19.、Eh, y como m i pensamiento es que en las categorías formativas y sobre todo en la Argentina, si bien es cierto que, que el resultado siempre es importante porque, porque se está representando a, a, a la Celeste y Blanca, lo más importante es lograr el desarrollo del jugador para. Para lo que viene, que es la, la selección mayor. Ojalá que, ojalá que Argentina pueda sacar de este U19、eh, muchos o varios de los integrantes de las próximas camadas de la selección mayor. Un abrazo enorme y, y a seguir de camino. Dale, muchas gracias a ustedes por el llamado y, y lo mejor de lo que viene. Ahí está, Magis Eigo, más el técnico de los U19. Hoy j u e g a a n frente a Quinto, ¿no, Santi? Así es.